Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. La emergencia habitacional es una problemática que azota a todo el país y Neuquén no es la excepción, ya que hace un mes se declaró la emergencia habitacional en Villa Langostura. El Acampo es un asentamiento que lleva casi 11 meses de no tener respuestas de parte del gobierno local y provincial. Escuchamos a Daniel Osovnikar, vecino comunicador de la villa. Los que no vienen mostrando la problemática de, de la imposibilidad de los alquileres de la falta de trabajo de tener que estar siempre lidiando entre comer o pagar el alquiler y eso los derivó primero a, la, a un mes de marcha antes de estos 10 meses y medio uh -huh. mes de marcha al municipio sin ningún tipo de respuesta ya que estos vecinos viajaron a llevar carta en mano y mesas de entradas a la propia gobernación uh -huh. la gestión por el reclamo de viviendas, digo, José Jerez Jefe de la Fiscalía General de toda la provincia, realizó una mesa de negociación con los vecinos y con la Intendencia allá por el mes 3. No dio ningún tipo de resultado, solamente ganar tiempo y dilatar. El municipio se había comprometido al principio a los tres meses de encontrar una solución, que extendió a seis meses. En el lugar, un predio sin uso del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, hay más de 90 familias, 120 adultos y alrededor de 160 niñas reclamando un lugar para vivir. Sin embargo, los gobiernos criminalizan este derecho. El lunes pasado hubo un despliegue policial pocas veces visto en donde se llevaron detenidas a varias personas y dejaron a las infancias sin protección. El juez interviniente, juez penal de garantías, Eulogio Nazareno, realizó una manda judicial para hacer eh, allanamientos de documentación y detenciones de ocho personas. Terminaron deteniendo a 20 personas, de las cuales 12 fueron liberadas, se les inició una causa por usurpación y otras ocho personas, cuatro mujeres y cuatro varones, fueron implicados con otro tipo de acciones por coacción. Ayer se formularon en una audiencia por Zoom cargos a estas ocho personas. Realizó la imputación de distintos delitos. Y le pidió al juez para las cuatro mujeres una detención de 15 días de arresto domiciliario y un año de prohibición para ingresar al predio del instituto. El paraíso turístico le niega el derecho a la vivienda digna, familias que ya intentaron de muchas formas poder lograr ese mal llamado sueño, que cada vez se ve más imposibilitado por la falta de políticas públicas y que hasta el momento tiene una sola respuesta, la violencia represiva de parte de los gobiernos y las instituciones. Reportó para Farco... FMC Comunitaria